Ahora no se quieran pegar a mí porque vieron que monetizamos mi valor. Día a día, solo prueba y error, aprendí a los golpes más allá del dolor. A Santi le ofrecieron un par de billetes, pero está conmigo y él no les compró. Ya no me preocupo, tengo mis recursos y mi yo del pasado no se lo mostró. Sigo juntando la fuerza a mis piernas para llevar sin prisa la carga en la espalda. Tengo una reserva que no se me olvida, la sacamos a flote si algunos se tardan. Seguimos joseando de noche y de día, los míos la apuran, los míos se encargan. Cuido mi energía, yo no la regalo, ya les di la mano y ahora mis defectos remarcan. Bueno. 私の家に住ん l a ー e Está d の n d o la vuelta, la v に y por mayo. Me puse は a mí no pa los demás. Me quieren あ e r c a なたはあなたはあなたはあなたはあなたは d なたはあなたはあなたはあなたはあなた o あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは e q u はあなたはあなたは n なたはあ falta respeto, que estamos laburando a tiempo completo. Las metas que tengo no me dejan quieto. Investigo, después lo invierto. Unos pareja s y tean, yo ni me molesto. Bueno, sé、si、lo que hay que hacer, tengo un plan anotado. Lo cumplo sin vueltas si y esto es para mí. Me pusieron el pie, pero supe esquivarlo. Agarré en los papeles y lo rescindí. Quisieron ponerme a cantar cosas que no sentía, pero me fui leal. Yo no me confundí. El f r i v a r me lo subestimaron y ahora, como ejemplo, me ponen a mí. Me fui, me preparé, me preparé. Hicimos negocio con Fay2P, nunca les compré, s í mejoré, aumenté mi valor y esa mierda la sé. Nunca llego solo, siempre con mi team, no fuimos viral, rompimos stream. No estamos jugando, esto no es estima, que somos artistas, puesto pa'l deal. Tengo stock de barra, ya me hice un refill, lo hacemos fino, ¿eh? sutil. Si no hubiese riesgo, me dio del camino, no sé cómo hubiese llegado hasta aquí. Bueno. ペレーヴェル・カエル・ペレーヴェル・カエル・カエル・カエル・カエル・カエル・カエル・カエル・カエル・カエル・カエル・カエル・カエル・カ m ル・カエル・カエル・カエ e カエル・カエル・ e r ル・カエル・カエ l カエル・カエル・カエル・カエル・カエ q u エル・カ a ル・カエル・カエル・カエル・カエル・カエル・カエル・カエ e adaptar. En mi cara se ve que quiero ganar. Si mi cara vende, p ル・ g u e n l donde dije que iba a estar. Todo 私は思うけど、私は思うけど、私は思うけあ、私は思うけど、私は思うけど、私は思うけど、私は思うけど、私は思うけど、私は思うけど、私は思うけど、私は思うけど、私は思うけど、私は思うけど、私は思うけど、私は